Jueves de columna animal a cargo de Verón MacLennan. ¿Cómo estás, Verón? Hola, ¿cómo estás, Finn? Bien, bien, bien. ¿Qué trajiste hoy? Estaba,、eh, ¿Valen por ahí? Sí, Valería. Hola, Valen, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, hola a todo el equipo. Apaga p a b l i t a Paulito, a la audiencia.、Uh -huh. ¿Qué trajiste bueno, para hoy? Eh, mira, eh, algunas reflexiones a partir de, bueno, de lo que he estado viviendo estos últimos días. Eh, y se me ocurrieron algunos términos que, que son necesarios que conozcamos, sobre todo para poner luz a, a las personas que vivimos nuestra vida desde el veganismo.、Uh -huh. eh, y pensaba en el término de la distopía. Eh, eh, el, el significado de distopía está planteado como una sociedad ficticia, futurista, imaginaria, que tiene características negativas. a partir de la alienación humana, pero resulta que cuando se abraza el veganismo, este, sentimos un presente distópico casi todo el tiempo. Y, y no es ficción, y no es futurista, es ahora y es de verdad. Así que la idea es hablar un poco de bueno, qué hacemos、eh, ante esta situación. Por ahí, si el término distopía es muy complejo de entender,、eh, podemos pensar que distopía es lo opuesto a la utopía. La utopía es algo que tenemos un poco mejor aprendido. n o La utopía habla, en términos de sociedad, de una forma de relacionamientos idílicos con justicia, donde todo transcurre en armonía, n o donde todo está bien. La utopía. Bueno, la distopía o vivir en distopía es lo opuesto y eso genera en el mejor de los casos, la necesidad de buscar herramientas de sobrevivencia, porque si no, sucumbimos. Y quiero resaltar algunos hechos concretos, contarlos con mucha alegría que he estado viviendo en estos días, porque, por ejemplo, el pasado sábado 19 de noviembre, se notó la presencia del veganismo en las Jornadas del Orgullo LGBTIQNB, de Santa Rosa. En la Plaza San Martín, además del trolley picnic, donde la comida fue vegana, también durante la feria, que se extendía hasta las 7 de la tarde y después salimos a marchar, y hubo un montón de propuestas veganas, de bebidas, de cosas riquísimas, dulces, de, de cosas saladas. Y por si eso fuera poco, cuando terminaron las actividades en la plaza, en mi caso yo me fui a la fiesta organizada por Encuentreras, en b r a u a ahí frente al edificio del Correo, Y también la comida era vegana. Entonces, la verdad que sentí que la utopía estaba más cerquita y eso me entibió mucho el corazón. Así que mi agradecimiento a Veganos de Santa Rosa por hacer ejercicio de sobrevivencia a la distopía, que es básicamente habitar los espacios, es militar, es activar, es llegar, es estar, es poner todo de cada quien para lograr ese cambio social y cultural que buscamos. Y otra cosa linda también, en la columna anterior propuse que pensáramos qué harían las niñeces y las adolescencias si en las escuelas recibieran información sobre el veganismo, sobre el antiespecismo. Y no es una pregunta retórica, pero tal vez un poco sí, porque estoy convencida de que venimos a este mundo siendo veganes y que luego dejamos de serlo por el aprendizaje que nos lleva a la explotación animal como una práctica natural y lo peor de todo, justificada. Entonces creo que Si tuviéramos en general todas las personas información sobre la alimentación basada en planta,、eh, sobre s el veganismo o el antiespecismo,、eh, la verdad que el especismo casi que no existiría y sería visto como lo que es una forma violenta de discriminación por especie, como lo es el sexismo o el racismo. Y me sentí muy feliz cuando al terminar esa columna me convocaron de una escuela para hablar del tema. Así es, una docente del Liceo Informático, r o m i r e c i a me escribió para hablar sobre veganismo en el marco de unas jornadas sobre la no violencia que van a llevar a cabo en esa institución. Y el proyecto está enmarcado en el día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. La van a hacer el 28 y van a ampliar la mirada de las violencias hacia otras existencias. A propuesta incluso de quienes son alumnas y alumnos y alumnes de ese establecimiento que quisieron abordar en el marco de estas jornadas la violencia animal. Así que bueno,、eh, es interesante ¿no? saber cómo se van abriendo espacios y se van logrando cosas, porque si queremos tener una sociedad que pueda ejercer su libertad, debemos enseñar las opciones que tenemos. Si no, no podemos elegir, básicamente porque no sabemos. Y no estamos enseñando que existe la opción de vivir sin financiar la explotación animal. Enseñamos a pagar para que alguien explote y mate para nosotros. enseñamos a, a, que, a eso, que eso no debe tener discusión y sin embargo no nos gusta ver el ejercicio de esa violencia sobre un animal. Nos tapamos los ojos, este, nos sentimos muy horriblemente mal de mirar unos pocos minutos del documental Dominion, por ejemplo, pero como no lo vemos, pagamos para que alguien más lo haga y seguimos totalmente alienadas y alienados reproduciendo de generación en generación un mundo de violencia. Ser vegano es dejar de financiar las prácticas que promueven el sufrimiento y la explotación de otros individuos. Y deberíamos tener d e saber eso. Para poder elegir, todos deberíamos tener la oportunidad de decidir si quiero o no quiero financiar la explotación animal. Porque si llego a la conclusión de que no quiero, en otro momento de mi vida, de mi vida avanzada, y descubro Ese horror del que estuve siendo parte, como ocurre en la mayoría de los casos, un día nos encontramos viviendo en esa distopía, sin tener herramientas para ver qué h a c e y, y acá encontramos otro término, que es la distopía, con B corta, distopía. Entonces,、eh, caminamos por la calle y vemos pizarrones descritos con tiza ofreciendo partes de cuerpos en oferta, y eso, Es una pesadilla. Animalitos dibujados, sonrientes en los carteles y al lado los cadáveres reales de los cuerpos de esos animales. Ver filas de personas haciendo cola para comprar esos cuerpos mientras otras personas atienden para vender esos cuerpos、eh, te provoca、eh, un malestar, una angustia、eh, que realmente es tremenda. La distopía es una crisis existencial que podemos experimentar las personas veganas al darnos cuenta que estamos rodeados de muerte, de violencia y de explotación por todas partes. Y la sensación de impotencia es demoledora. Entonces, en esta columna estamos hablando del cuidado de la salud mental de las personas que nos negamos a financiar la explotación de los animales no humanos. La distopía es la conciencia de explotación omnipresente de los animales y el especismo es nuestra actual distopía. Entonces, volviendo al qué hacer ante esto, porque sí, es terrible habitar el mundo, como siempre lo digo, habiendo roto el contrato social con el resto de, de, de la humanidad especista, pero no tenemos que olvidarnos que mucho peor es habitar este mundo siendo un animal no humano. Eso es lo difícil, ¿no? Porque esas son las víctimas. Entonces, como en, casos, como en todos los casos, es la, constru la construcción colectiva la que nos salva la vida. El fortalecimiento de redes, los espacios compartidos, los abrazos y sobre todo no olvidarnos de compartir todo el aprendido para facilitarles el camino a las demás personas que están en esa búsqueda utópica de un mundo en perfecta armonía, de ese paraíso construido aquí mismo, En nuestra magnífica tierra. Entonces, es importante ser fuertes emocionalmente, tener paciencia, no sentirnos en soledad, mantenernos informados, con conocimientos, con fundamentación para argumentar, porque vamos a ser interpelados muchísimas veces en lo, en lo cotidiano. Al, al saber que sos una persona vegana y al manifestarte públicamente de esa manera, todos los temas de conversación, los más triviales, se modifican. Te empiezan e a pasar cosas que antes no te pasaban entonces、eh, hay que tomarse el tiempo hay que tener amorosidad hay que saber hay que tener información este, porque nos, nos van a pasar a diario en, en la mesa en un bar en, en cualquier parte en la calle y demás no conversaciones que ni siquiera buscamos o sea, saben que sos vegano entonces ya empieza una conversación no a h yo como muy p o c a carne te dice alguien no pues la verdad que no sé es como qué sé yo Y te imaginas a una vaca a la que solo le falta una pata, ¿no? Este, en vez de estar muerta. Y, qué sé yo, la verdad, que, que vos comas poca carne, no sé de, qué me tiene que significar a mí como, como persona vegana eso, ¿no? Pero bueno, o la gente que dice que come animales, pero que son animales felices y bien tratados y que son matados humanamente.、Eh, o la gente que lo justifica desde la religión, que Dios lo permite. Este, eh, qué sé yo, te empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Y digo,、eh, bueno, las personas que te dicen que si los animales no quisieran que se los matase, tendrían que defenderse mejor. <risa> el, el clásico de que la víctima es responsable, o que, es un, o que siempre es fácil, o que es el círculo de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y las personas que, que sostienen fervientemente están en contra del abuso animal y te piden, Paredón y fusilamiento para alguien que atropella a un perro, pero esa misma persona te dice que ser vegana es muy extremista. Entonces, ¿qué hacemos ante todas esas cosas? Paciencia y sentido de la oportunidad para el mensaje que vamos a dar. Porque las personas, cada quien va llevando su búsqueda a su ritmo, a su manera, como puede, como quiere y si quiere salir de esa alienación capitalista del consumo de cuerpos en la que estamos inmersos, en la que hemos sido criados con, con un manifiesto ocultamiento de información que no nos permitió elegir. n o Entonces,、eh, digo, a, a tener paciencia,、eh, a buscar mucha información, hay un mundo de información para educarnos este, lo suficiente para dar respuesta a todas las sarta s de mentiras de que si no comemos carne vamos a tener anemia, que si no tomamos leche se nos van a caer los dientes, que si no comemos huevo nos van a faltar proteínas, etcétera, etcétera. Y el activismo、eh, es para cambiar el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que, que se note la presencia en una marcha, en una plaza, en una feria, en una fiesta, que se note el antiespecismo, como lo logramos hacer en Santa Rosa, en el Día del Orgullo LGBT. Porque, digo,、eh, las disidencias antiespecisistas existimos. Y el antiespecismo es en sí mismo una disidencia. Es una expresión enorme de disidencia. Ser disidente es todo aquel que se separa de un partido político, de una religión, de un gobierno, de un colectivo ideológico al que se pertenece, porque no se está de acuerdo con esa doctrina, con esa creencia, con ese sistema. Entonces, el veganismo se separa de una sociedad especista, capitalista, extractivista, capacitista, binaria. El veganismo es eso, es. Disidencia en pura expresión de desacuerdo con las prácticas naturalizadas de la explotación de cuerpos. Es estar en contra de la principal industria capitalista que está afectando a la tierra. Es eso. Así que a la distopía, activismo. ¿eh? Y vamos, que vamos logrando un montón de cosas. Para cerrar les dijo una frase de George Orwell. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. Muchas gracias, c o m p a d Gracias, Verón.